que se le siente la tierrita el ah, tema para que vean que original y ahí, es pata ahí está, ahí está, ahí está ahí la gente está viendo en la cámara está viendo el tema, está viendo el, el LP, está viendo que es 45 todos los temas que hoy han sonado Paco Rastrillo vienen en 45 hoy es un concierto de temas en 45 y el nombre original se llama Waku Wasassi Cuál wow. le llama, wow. le wow. llamamos el coyote. Okay. De Loqueta Kirimambo y su artista Cacai Quilonzo Okay. Un ritmo que se llama Cabancha. El ritmo Cabancha, Cabancha. Claro, de Genia, de la región de Genia. Sí. hoy hemos traído bastante tema de Genia. Claro. se pone activo el propio Ale Mendoza, ahí me se tiranle el demonio africano también me escriben por acá me dice Andrés Breni me dice desde Soledad Activo el propio Chucky vaya Chucky y este es otro ¿eh? este es un hombre también calientico bautizado ¿eh? otro hombre caliente si, sí, si, sí, otro sí, hombre caliente bueno, que todo el mundo lo conoce Ay, ay, ay. Ya los chicos malos saben que lo que es. hasta ante nombre cariento diga. Nombre XG y no se pueden decir en radio. Claro. Por bueno, si llega a las 10 días me dice Berkay con me